a usted que le vendría bien tener un poco más de sabiduría? ¿Se considera usted sabio? ¿Sabía usted que sabiduría no es lo mismo que inteligencia? ¿Ni tampoco lo mismo que sagacidad e ingenio? Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah considera la experiencia de Salomón cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, y Salomón escogió pedir sabiduría. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el aleccionador mensaje de hoy, Orando por Sabiduría. Muchos de ustedes ya saben el episodio del que vamos a hablar hoy, pero tal vez no sepan algunos de los detalles que hacen que el episodio en realidad cobre vida para nosotros. En las Sagradas Escrituras y el capítulo 3 del primer Libro de Reyes en el Antiguo Testamento, se nos da el relato de la experiencia de Salomón. Cuando Dios le dijo que pidiera cualquier cosa que quisiera. Si usted hubiera estado en los zapatos, o para ser más precisos, podríamos decir las sandalias de Salomón, ¿qué hubiera pedido? Pero para esta semana hemos seleccionado dos mensajes de otras series. En una especie de paréntesis, hoy y mañana consideraremos el tema orando por sabiduría y nos basaremos en la experiencia de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos dos mensajes son parte de otras series que hemos transmitido en otras ocasiones, pero tenemos disponibles para usted todos los recursos de cada serie. Visite nuestra página web, momentodecisivo.org, o envíenos un email, o llámenos por teléfono, para recibir toda la información que necesita para ordenar los recursos disponibles para estos mensajes, estas series, o cualquier otra serie de mensajes que le interese. Con la Biblia a la mano y el corazón abierto a las enseñanzas de la palabra de Dios, empecemos la lección Orando por Sabiduría. No sé lo que usted piense al respecto, pero a mi juicio, una expresión que podemos usar para estos días en que estamos viviendo es la expresión sin precedente. Quiero decir, oigo decir eso de una manera u otra en todas partes. Nunca hemos visto nada como esto en toda nuestra vida. Y no es simplemente lo que vemos en nuestra nación o en el mundo. sino también lo que estamos experimentando en nuestras propias vidas. La pregunta que se vuelve de gran interés para nosotros es ¿cómo logra uno salir adelante en tiempos sin precedentes? ¿Cómo hacerle frente a los retos que enfrentamos? No estamos solos. Simplemente estamos enfrentando cosas que nunca antes habíamos enfrentado. Una de las mejores definiciones que he oído de sabiduría es esta. ¿Sabiduría es hacer lo correcto? cuando uno nunca ha enfrentado eso antes en la vida. Sabiduría es hacer lo correcto cuando enfrenta algo que nunca ha enfrentado antes en su vida. La sabiduría es hacer lo correcto cuando las cosas no tienen precedente. Y hoy quiero hablarles en cuanto a qué hacer cuando enfrentamos momentos como estos. Corría el año 1944, y al acercarse la elección, la salud del presidente Roosevelt andaba mal. Los que sabían las cosas en la Casa Blanca sabían que había muy buena posibilidad de que el presidente, si fuera reelegido otra vez, moriría durante el próximo término. Se preocupaban porque el vicepresidente de Roosevelt, Henry A. Wallace, no se le veía como capaz de dirigir a los Estados Unidos de América en la guerra, así que, Para la campaña de reelección, el partido reemplazó a Wallace con un senador poco conocido de Missouri, Harry S. Truman. La boleta, Roosevelt Truman, ganó fácilmente. El 12 de abril de 1945, algo así como tres meses después de la investidura, Roosevelt finalmente murió de una hemorragia cerebral masiva. Con menos de 100 días de experiencia como vicepresidente a sus espaldas, Harry Truman, de repente, se halló siendo comandante en jefe de una nación en guerra. En su calidad de vicepresidente, se le había mantenido prácticamente a oscuras. Solo después de la muerte de Roosevelt, se le informó en cuanto a la nueva arma secreta de los Estados Unidos, la bomba atómica, que pronto se usaría contra el territorio japonés. El día después de asumir el cargo, Truman les dijo a los reporteros, «Muchachos, si alguna vez oran, oren por mí ahora». No sé si a ustedes alguna vez les ha caído encima un fardo de heno, pero cuando me dijeron ayer lo que sucedió, sentí como si la luna, las estrellas y los planetas me hubieran caído encima. Pocos días después, cuando Truman pronunció su primer discurso ante la sesión conjunta del Congreso, resumió el recuento de otro líder, el rey Salomón. «En este momento», dijo Truman, «tengo un corazón de oración». Al asumir mis responsabilidades, humildemente pido en oración al Dios Todopoderoso en las palabras del rey Salomón. Y entonces, repitió esta oración que Salomón elevó. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? En ese pasaje de las Escrituras, Salomón usa la palabra discernir y discernimiento y sabiduría. son casi sinónimos en su significado. ¿Cuántos saben que en nuestro mundo actual no parece haber gran cosa de discernimiento, no parece haber sabiduría? ¿Y cuántos saben que nos vendría bien tener algo de eso en nuestro mundo actual y en nuestras vidas? Tal como el rey Salomón ascendió al poder en un tiempo de crisis, sintiéndose mal preparado para la obra que había sido llamado a hacer, el presidente Truman se sentía mal preparado para dirigir a los Estados Unidos de América. Y para muchos de nosotros, sea que seamos líderes o no, nos sentimos mal equipados para enfrentar los retos que enfrentamos. Y lo que necesitamos es una oración. Necesitamos una oración que podamos elevar pidiendo dirección y sabiduría del Dios Todopoderoso. Necesitamos esto como nación. Y lo necesitamos en nuestras vidas personales. Así que quiero hablarles acerca de la oración por sabiduría. La primera parte de esto se halla en 1 de Reyes 3, 3. Volvamos al comienzo y permítame relatarle la experiencia de Salomón desde el mismo comienzo. En el versículo 3 del capítulo 3 leemos, Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Jabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. Mil holocaustos sacrificaban Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: Pide lo que quieras, que yo te daré. Salomón, dime lo que necesitas. Pídeme lo que más necesitas en tu vida. Y Salomón dijo: «Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande». que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esta oración es con certeza una oración que quisiéramos que de alguna manera se abriera camino a la política nacional, pero no se siente a esperarlo. Lo interesante en cuanto a esta oración es, primero que nada, la humildad de esta oración. Salomón dice, Señor Dios, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón confesó su ineptitud personal. ¿Cuántos saben que antes de que podamos recibir la sabiduría de Dios tenemos que desembarazarnos de nuestra propia sabiduría, por así decirlo? Eso no quiere decir que nos volvamos tontos. Quiere decir que uno deja de confiar en su propia sabiduría a fin de que pueda confiar en la sabiduría de Dios. Y frecuentemente, eso nunca sucede en nuestras vidas. Estamos tan llenos de nosotros mismos, estamos tan embelesados con nuestra propia educación, que pensamos que sabemos todas las respuestas y muy a menudo ni siquiera sabemos cuál es la pregunta. Lo primero que nos llama la atención cuando empezamos a leer acerca de esta oración es la increíble humildad de Salomón. Se da cuenta de que necesita ayuda. Se da cuenta de que no era suficiente para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han hallado en un punto como ese? Parece que cada vez que nos damos la vuelta estamos en lugares como ese. Señor Dios, no sé qué hacer. Señor, si no me ayudas, voy a cometer otro error. Y a veces la oración es simplemente tan breve como, Dios, socorro. He notado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que el hombre o mujer que está en el umbral de una gran asignación de Dios recibe una advertencia. En el Antiguo Testamento la advertencia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3.7, en el Nuevo Testamento suena similar. Romanos 12, 16. no seáis sabios en vuestra propia opinión. Un hombre. De los mejores pronósticos del éxito de Salomón es que él vio la magnitud de lo que Dios quería que hiciera y se dio cuenta de que no era suficiente por sí mismo. No es disminuirnos ni despreciarnos, sin que importe quiénes seamos, comparecer delante de Dios o postrarnos delante de Dios y confesar que necesitamos su ayuda. Es cuando nos dejamos engreír por nuestra propia suficiencia que por lo general estamos en el camino de los errores que nos hacen daño a nosotros y a otros. Así que la mejor demostración de la sabiduría temprana de Salomón fue su profunda conciencia de que todavía tenía mucho por aprender. No era el joven líder típico todo. Salomón sabía que era inadecuado para un reto tan grande de liderazgo, así que fue a la ciudad de Gabaón, al norte de Jerusalén, y ofreció sacrificios al Dios Todopoderoso. Y a su humildad le sigue la sinceridad de esta oración. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Use su imaginación por un momento y trate de imaginarse la ascensión de Salomón al trono de Israel. En la gloria reflejada de la popularidad de su padre y sus logros sin precedentes, Salomón ofrece sacrificios a Dios y Dios le dice al recién coronado Salomón que haga su petición. ¿Puede imaginarse tener ese momento con Dios? Dios le está hablando y le dice, pídeme lo que quieras, dime lo que sea que quieras. ¿Qué es lo que usted habría escogido? Salomón tenía la selección de mil vidas y escogió el don de sabiduría porque sabía, como vamos a verlo, que la sabiduría vale más que mil vidas. No pidió riquezas, No pidió una larga vida y ni siquiera la vida de sus enemigos. Tenía anhelo de conocer a Dios de una manera dinámica a fin de poder representar a Dios ante el pueblo de Israel. Y una de las cosas asombrosas en cuanto a la oración de Salomón es este hecho. Apenas tenía 20 años cuando la elevó. Quiero decir, no sé en cuánto usted, pero yo he tratado de imaginarme en retrospectiva lo que tenía lugar en mi vida cuando tenía 20 años. Y dudo que habría tenido la madurez para elevar tal oración en ese momento. Y luego, la historia detrás de esta oración es única. Tengo que cubrir esto muy rápidamente, pero Salomón, como todos nosotros, no llegó a este momento de su vida en un vacío. Había sido preparado en todo el camino sin que él lo supiera, por el Dios Todopoderoso. Dios, en su propia sabiduría y soberanía, había estado preparando a Salomón para este momento. Mucho antes de que Salomón incluso naciera o fuera concebido, la Biblia dice que Dios profetizó bendición sobre él antes de que naciera. Primero de Crónicas 22.9 He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre». Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Presta atención. Esa bendición sobre Salomón tuvo lugar antes de que Salomón naciera. Y luego, Dios pronunció bendición sobre él cuando nació. En 2 Samuel 12:24 leemos que Betsabé le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gededías a causa de Jehová. Y luego, después de que Salomón nació, Dios le dirigió en la dirección correcta. Cuando David dijo delante de toda la asamblea, según primero de Crónicas 29.1, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad. Y también David oró pidiendo la bendición de Dios sobre Salomón. En el versículo 19 leemos que David dijo, Así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y Dios derramó su bendición sobre este joven. Leemos en el versículo 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así que se ve... a Salomón, como un jovencito de 20 años ante el Dios Todopoderoso en Gabaón. Y Dios le dice, Salomón, pídeme lo que sea, pídeme lo que quieras, lo que necesites en tu nuevo papel. Y no se ve todo el resto de la información que acabo de darles y cómo Dios lo crió y lo había preparado. No se trataba simplemente de un muchacho precoz que resultó que, por casualidad, hizo lo debido. Era el joven que Dios había preparado para este momento y cuando llegó su momento, oró. Pidiendo sabiduría. Así que la Biblia nos dice que recibió lo que pidió. Las Escrituras nos enseñan, en más de un lugar, que la provisión de sabiduría para Salomón fue abundante. En 1 de Reyes 3.10 leemos, Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho, Conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón llegó a ser uno de su clase, un hombre que Dios singularmente bendijo, y las Escrituras dicen que hasta ese entonces no había habido ninguno otro como él, y después de su tiempo no ha habido otro como él. Él oró pidiendo sabiduría, y recibió todo lo que pidió, y como veremos, mucho más. La Biblia nos dice que llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, y su sabiduría fue sometida a prueba en más de una manera. De hecho, tenemos tiempo solamente para examinar unas cuantas cosas que ilustran lo que sucedió en su vida. ¿Cómo se ve un hombre cuando llega a ser el hombre más sabio que jamás ha vivido? Salomón había elevado esa oración, Y no mucho después de esa oración se presentó un problema ante Salomón que demostró, primero que nada, su capacidad para resolver problemas. Inmediatamente después del relato de su oración, tenemos el registro de su primera decisión seria como rey. Es uno de los grandes relatos de la Biblia, pero permítanme darle un repaso breve en caso de que se haya olvidado algunos de los detalles. En Primera de Reyes 3.13 se nos relata una situación en la cual no hay testigos. simplemente dos competidoras, dos prostitutas que vivían en la misma casa y se presentaron a la corte de Salomón disputándose un nene las dos mujeres habían dado a luz con una diferencia de tres días y una de ellas le dijo a Salomón durante la noche esta mujer se dio la vuelta sobre su nene y lo afició y después se levantó mientras yo dormía y se llevó a mi nene y la otra mujer le dijo a Salomón un relato contradictorio el nene vivo era de ella y el muerto le pertenecía a su compañera de habitación Y nadie sabía nada en cuanto a la situación, excepto las dos mujeres. Se presentaron ante el rey. Bajó la ley. Todo tenía que ser confirmado por dos o tres testigos, pero no había evidencia, excepto el testimonio de las dos partes en contención. La ciencia del ADN todavía estaba 30 siglos en el futuro. Y Salomón no tenía nada a qué echar mano. ¿Y qué va a hacer? Obsérvele en acción. Dirigiéndose a uno de sus asistentes, le dijo, «Tráiganme una espada». Le trajeron la espada y Salomón dijo, dividan al nene en la mitad y denle a cada mujer una mitad del nene. Y alguien ha dicho, ¿habría hecho Salomón en realidad eso? Por supuesto que no. Estaba recogiendo evidencia. Tan pronto como dio la orden, una mujer dijo, sí, maten al nene, denos a cada una de nosotras la mitad del nene. Pero la otra mujer dijo, no, no lo maten, dejen que ella tenga el nene. Y señaló a su adversaria. Salomón tenía su evidencia. Sabía qué hacer y dio su veredicto. Denle el nene a la mujer que prefiere perder al niño antes que ver que lo maten. Ella es, sin duda alguna, la madre real. La decisión de Salomón ese día se esparció por todo el reino como incendio forestal, casi con la velocidad de la Internet antes de que se concibiera siquiera tal cosa. De hecho, dice en Primero de Reyes 3.28 Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno ve a Dios obrando en la vida de una persona es asombroso contemplarlo cuando uno sabe y observa y ve a alguien hacer algo que es totalmente sin precedente, totalmente fuera de lo acostumbrado, casi como si uno ni pudiera creer que alguna vez sucedería y es correcto y es bueno y ve cómo recibe honor por el resultado uno sabe que Dios está en eso y es impresionante Es asombroso ver a Dios obrando. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Alguna vez lo han observado? ¿Alguna vez lo han sentido? ¿Alguna vez lo han experimentado? En ese día, la sabiduría de Dios que le fue dada en respuesta a la oración de Salomón, echó raíces en su espíritu y él tomó esta decisión audaz, cambió todo el reino porque las personas oyeron y nunca antes habían oído algo parecido. No fue eso la única evidencia del don increíble que Dios le concedió a Salomón, sino que Salomón también fue el primer naturalista del mundo. Su aprehensión de la naturaleza fue otro de los dones de Dios para él. La Biblia nos dice cómo entendió en cuanto a las aves. Fue ornitólogo. Sabía en cuanto a la manera en que Dios obró para crear su universo. También su genio arquitectónico. Fue un genio en arquitectura. Si usted visita Israel hoy y habla con la gente por algún rato, oirá que hablan con orgullo en su corazón del Templo de Salomón y su deseo de que un día lo verán reconstruido en el monte. El Templo de Salomón fue construido en un periodo de siete años y fue, en su tiempo, una de las maravillas del mundo. Y cada vez que tomamos la Biblia, tenemos otra evidencia de la sabiduría de Salomón y su asombrosa creatividad. Si abre la Biblia poco más allá de la mitad, llegará al libro llamado Proverbios. que son los proverbios de Salomón. Un poco más adelante hallará el Cantar de los Cantares, que es su historia de amor. Luego tenemos el libro de Eclesiastés, que es el diario de Salomón. Al estudiar un poco más, descubrirá que él escribió el Salmo 72, escribió el Salmo 197. La Biblia nos dice que fue el autor de 3,000 proverbios y nosotros tenemos solo 915 de ellos. ¿Dónde fueron los otros 2,000? No tengo ni idea, pero él los escribió. 915 de ellos fueron compilados para nosotros en el libro de Proverbios. Así que fue un hombre increíble, lleno de sabiduría, más allá de lo que podemos imaginarnos. También notamos su acumulación de riquezas. La Biblia dice que debido a que Salomón no pidió ni riquezas ni bienes, Dios también se los dio, de todas maneras, de modo que llegó a ser no solamente el más sabio de todos los reyes de la historia, sino también el más rico. Dios le honró en esta vida hasta su vejez. Cuando decidió ser sabio en su propia opinión y cuando retiró sus ojos de Dios, acabó su vida humana en esta tierra en desastre. Pero cuando estaba andando con Dios, Salomón tenía la sabiduría de Dios obrando en su vida. Así que usted tal vez se esté preguntando al oírme hablar de esto, si Dios todavía está en el ámbito de conceder respuestas a las oraciones de esa manera. Y quiero decirle que en el Nuevo Testamento hay un maravilloso versículo que dice lo siguiente, en Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Note la primera parte del versículo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, de nuevo, antes de que uno pueda recibir la sabiduría de Dios, tiene que entender que la necesita. Debe tener suficiente humildad para saber que no es tan ingenioso como piensa que es. Tiene que estar dispuesto a decir, «Señor, Me falta sabiduría. Y si en su vida a estas alturas no tiene problemas que sean grandes lo suficientes como para llevarle a elevar esa oración, simplemente espere. Vendrá, porque Dios se deleita en ponernos en situaciones en que no podemos mirar alrededor, ni podemos mirar hacia adelante, ni podemos mirar hacia atrás. Todo lo que podemos hacer es mirar hacia arriba. Y cuando alcemos la vista, vemos al Dios del universo, estando ahí, como se presentó a Salomón y diciendo, Si te falta sabiduría, ven y pídesela a Dios. Hay una declaración de nuestro Señor que responde de manera enfática a la cuestión de si Dios está dispuesto a ayudarnos hoy. Al referirse a la visita de la reina de Saba que vino a visitar a Salomón para verificar si era tan sabio como todos lo decían, el Señor Jesús dice esto en Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón, en este lugar. Y nosotros sabemos quién es él. Es el Señor Jesucristo. Jesús dijo que en el juicio la reina de Saba va a presentarse y va a testificar contra los cristianos porque en tanto que ella vino como pudo venir de los confines de la tierra para verificar la sabiduría de Salomón, nosotros tenemos a alguien mayor que Salomón y está precisamente aquí. Él está a distancia de una oración, está a distancia de una respiración. En tanto que ella vino de gran distancia para verificar la sabiduría de Salomón, nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de pedirle a Dios la sabiduría que necesitamos y Él está disponible para nosotros en toda situación. Cuando enfrentemos asuntos difíciles y no sabemos qué hacer, Recordemos lo que sabemos. Sabemos que Jesucristo es sabiduría de Dios y Jesucristo vive en nosotros si le hemos recibido como nuestro Salvador y Él ha prometido que nos dará su dirección por el Espíritu Santo. Aprenderemos mañana el resultado de la oración de Salomón. Cuando Dios le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón optó por pedir sabiduría y Dios le concedió No solo la sabiduría que pidió, sino mucho más. Veremos eso el día de mañana. El día miércoles empezaremos la consideración de otro mensaje seleccionado y nos remontaremos a la experiencia de Israel en el desierto, después de que habían salido de la servidumbre en Egipto. Quiero recordarle que tenemos en línea un pensamiento devocional para cada día. Es gratis y está disponible para usted. Es un pensamiento basado en las enseñanzas de la palabra de Dios y que procura darle una voz de ánimo. Una palabra de aliento para su día. Si lee ese pensamiento temprano en la mañana, esa enseñanza será de bendición para usted todo el día. Simplemente visite nuestra página web momentodecisivo.org y presione el botón respectivo para el devocional. Que tenga un gran día. Volveremos a vernos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación.